un poco como surge esta nueva forma de organización y los efectos que tienen y queríamos que preguntaran a Medea ¿no? con todo este despliegue ¿no? que, que ha habido ya no conocido historia, nuestra semejante cantidad ¿no? de, de quinchas y de... de, de ¿qué, ¿Qué os parece esto? ¿no? Si os parece que desde nuestra y militancia que también quería remarcar que es una manera también de organizarse, ¿no? Porque vosotros a parte de vuestro grupo habéis trabajado en la plataforma. Uh -huh. ¿Qué os parece esto que son buenos momentos para, ¿no? Parece que la, el éxito vino rápido. ¿Qué os parece todo uh -huh. no sé. Bueno, eh le bain, bueno, es eskarrikasko gomidatenagatik eta Bueno, situatze, bueno, Euskara zein gode, baina gero erdera ez jarraituko du. Vale? E, hola, bi ezkuntzak erorik ditu. E, baita ere, ba, bueno, memoria, abia fundutzat hartuta, hau dala markoa. E, ba, bueno, guretzat ere, importantea da, horere egotea negotea, zer gu dorostira eritxiginan lehen ez, horere e, eta guretzako movementu feministaren erreferentzia e, potente bat izan zan, eta baita lesbiana erreferente asko. ez. Beraz, bera, buratako bueno, baita, bera ba, bueno, ba ilusioa un día guaten digun laen, menagokea. Eh, un poco ya entrando en, en la cuestión que planteaba Arancha, siempre hacíamos la coña, ¿no? la broma, cuando estábamos con la plataforma y todo el tema de que Gallarden ha sido como la gran fábrica de hacer feministas, ¿no? porque fue hacer el planteamiento de la reforma de la ley y todas estas movilizaciones y equinzas que contaba Ana, ¿no? Es verdad que yo creo que este nuevo ataque misógino ¿no? ha supuesto como una nueva movilización y organización del de, de movimiento feminista que ya estaba, pero que ha tenido su momento de pico ¿no? en, est, en esta época. ¿no? Eh, yo creo que también es de señalar que en estas movilizaciones creo que también hemos confluido como mujeres de, pues muy distintas, digamos, ¿no? Digamos que cada una venía de lugares muy distintos, lo que decíamos, algunas igual estábamos ya organizadas en colectivos, otras venían más a título individual, otras habían hecho reflexiones feministas, pero igual no tan organizadas en colectivos y tal. O sea, que eso nos daba, digamos, una riqueza y una diversidad en, en, en, los, en, en las propias asambleas, ¿no? Que yo creo que esa diversidad también ha tenido un reflejo en cómo hemos eh, hecho las las reflexiones en torno al derecho al aborto, ¿no? que, que creíamos un poco eh, que no nos queríamos quedar o por lo menos en Donosti eh, abordábamos la cuestión más de no querer quedarnos solo en hablar del aborto sí o no, sino que queríamos hablar como de más cosas y que eso también tuviera reflejo en la acción. ¿no? que digamos que hacíamos una, pues, intentar hacer como un análisis más amplio de esta ley y no y, y hablar sobre el ataque que sufrimos eh, las mujeres sobre nuestros cuerpos sobre el ataque que genera el estado muchas veces a través de la ciencia y de la medicina sobre el cuerpo de las mujeres ¿no? o sea que no sólo es hablar del embarazo deseado o no sino que tenía que ver a hablar cómo el, el sistema regula nuestros cuerpos Y ahí, digamos, que el aborto era una de las cosas, pero que había más cosas que queríamos abordar también. ¿no? Digamos que hacíamos un poco eh, esa lectura de que el sistema heteropatriarcal nos está imponiendo una forma de construir los cuerpos, una forma de ver los cuerpos de los cuerpos mujeres como reproductivos y heterosexuales. ¿no? Para nosotras también, y quisimos incluir eso, era imprescindible incluir digamos, el anónimo, o sea, de visibilizar eh, ese heterosexismo que está eh, implícito en, en, en la reforma de la ley. ¿no? Digamos que nos parecía importante también hacer un análisis crítico de la medicina, es decir, que nos parecía interesante que el derecho al aborto es, sea dentro del eh, servicio público sanitario etcétera, etcétera, pero no quedarnos en que la medicina es como, o la ciencia es como la solución porque sabemos que muchas veces la ciencia y la medicina especialmente ha jugado en contra de nuestras libertades ¿no? eh, patologizando mucho eh, el cuerpo de las mujeres eh, individualizando enfermedades que son enfermedades sociales derivadas del heteropatriarcado ¿no? eh, y por eso nos parecía como interesante incluir estos aspectos eh, desde distintos lugares ¿no? yo creo que como media por lo menos en nuestra trayectoria y viendo que el lesbianismo para nosotras es una cuestión política y de análisis y de acción continua, eh, no nos queríamos quedar en bueno ya, ya estamos otra vez las lesbianas con nuestro derecho al aborto que en nuestro día a día no es una realidad que tengamos tan presente, ¿no? y yo creo que eso también fue interesante, ¿no? poder abordar como esas cuestiones desde, desde otros lugares y que eso se unía un poco con esa diversidad que contaba Ana, o sea, y que eso además luego tenía un reflejo también yo creo que en las acciones, no decía de… El, el, más desde la positividad desde hablar desde las reivindicaciones eh, no solo hablar de derecho al aborto sino bueno, de nuestros cuerpos de nuestros deseos y de la autonomía y de la autogestión de nuestros propios cuerpos, cuerpos ¿no? yo creo que esa frase también era una frase que utilizábamos mucho y que le quisimos dar subrayarlo por lo menos ¿no? un poco por ahí luego un poco en cuanto Ah, yo creo que ha, bueno, ha sido una cuestión que nos ha supuesto una dificultad, pero que también es yo creo que enriquecedor el reunirnos en una plataforma donde había mujeres que estaban organizadas y otras no. Porque eso nos generaba a veces, ¿no? la historia de algunas íbamos muy con la historia de hablando más como colectivo como tal de, y otras pues iban hablando pues muy a, digamos a título individual y tal. Eso generaba a veces ¿no? como descompensaciones, bueno, no sé cómo llamarlo, pero que creo que fue muy enriquecedor a la vez, ¿no? O sea, que nos, eso nos, nos sirvió como para reforzar la propia plataforma, ¿no?